Buen día, Fabio. ¿Cómo andas, Raúl? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Bien.、Eh, Raúl, el sindicato, bueno, a nivel nacional y más vale en cada una de las provincias, se ha declarado en alerta、eh, ante el ajuste、mmm, que viene aplicando desde el primer día el gobierno de Javier m i l e i A ver, contanos qué significa y por qué esta medida. Bueno, en realidad, e s t e Comunicado que se ha emitido en el día de ayer por parte del Secretariado General Nacional y es、eh, un resumen de las cuestiones que fueron analizadas en el plenario que se realizó la semana anterior, donde se resolvió esperar a las,、eh, los anuncios、eh, del gobierno、eh, que se hizo cargo hace pocos días.、Uh -huh. eh, Donde ya、eh, había ciertos mensajes que anunciaban cuestiones que, a nuestro criterio,、eh, seguramente van a afectar seriamente el salario no solamente de los trabajadores bancarios, sino de los trabajadores en general.、Eh, ante esto, con la devaluación que se anuncia,、eh, vemos que se han licuado el salario de los trabajadores y, aparte, bueno, con la amenaza seria de.、Eh, Elevar un proyecto de ley que elimine、eh, las modificaciones que se lograron en el mes de octubre del tributo del impuesto a la ganancia que veníamos nosotros cuestionando desde hace muchos años. Esto hace de que fijemos posición、eh, y un poco le demos, entre comillas, ¿no? cierta tranquilidad a nuestros compañeros representados, compañeros y compañeras, de que vamos a estar. Defendiendo los derechos conseguidos, o por lo menos tratando de que no se quiten derechos a lo, a lo que se han venido logrando en los últimos acuerdos paritarios. ¿no? Mm. Eh, en, esta, en este plenario o、bueno, en esta reunión que hicieron,、eh, ¿se adelantó algo de lo que podrían hacer de alguna medida o, o no? Están esperando, ¿Estaban esperando lo que finalmente ocurrió,、eh, esta devaluación?、Sí. Estamos esperando, y bueno,、eh, lo que sí,、eh, lo que tratamos nosotros d e que、eh, todo el movimiento obrero acompañe、eh, la, la protesta social en caso de, de estimar corresponder、sí. eh, ante esto, esta cuestión. O sea, no, si tenemos que salir individualmente a defender nuestros derechos, de hecho, nuestra organización lo va a hacer, pero creo que.、Eh, Debe existir una respuesta en conjunto de todo el movimiento obrero. Las centrales de trabajadores ya se han expresado también en el día de ayer、eh, con respecto a estas medidas que、eh, van en, en sentido contrario a lo que se anunciaba、eh, previo en la campaña electoral, donde、eh, cierto sector que, denominado la casta era quien iba a pagar las consecuencias de los ajustes que prometían hacer, y hoy lo que vemos es que. Eh, a quien se está castigando es a la clase trabajadora.、Claro. Eh, ¿Hay preocupación real de que se dé marcha atrás con las modificaciones a ganancias, Raúl? Bueno, la preocupación está, o sea, lo han manifestado habitualmente algunos, algunos gobernadores que pretenden este, enviar al, al Congreso un proyecto de ley que se dé marcha atrás de、eh, esta, esta cuestión que se consiguió primero por decreto en el mes de octubre、mm. y que se desmoronó. A posteriori se sanciona una ley que cobra vigencia a partir del primero de enero.、Claro. O sea, sería un, un perjuicio muy, muy grande porque, amén de lo que decía,、eh, cómo se licuaron los salarios con esta devaluación, este, esto vendría nuevamente a agravar nuestro, nuestro salario con una quita importante, como se ha venido registrando en los últimos años.、Claro. Eh, eh, Javier m i l é como diputado, votó a favor. Y incluso, bueno, defendió que se elimine ganancias. Sí, en realidad es lo que nosotros、eh, creo que, estamos, lo que nosotros estamos manifestando. O sea, que no se puede borrar con el codo lo que se escribió con la, con la mano.、Eh, pero por eso eh, eh, sospechamos de una artimaña de que no va a ser el Ejecutivo quien va a enviar el proyecto, sino que van a ser a través de los. De los gobernadores que están reclamando esta, esta cuestión.、Mm. O sea, nosotros lo que sí manifestamos es que, en realidad, este, este impuesto, que si bien es, es coparticipable y es una, una merma en los ingresos que tienen las provincias, podría ser reemplazado por otros tributos como es el impuesto al cheque.、Sí. O sea,、eh, no sería significativo la pérdida, sino que sería compensado por otro impuesto que también es. Debería ser coparticipable.、Claro. Entonces, en ese, caso, en ese caso no serían los trabajadores como lo hemos venido pagando en los últimos años, estas、eh, sino que caería sobre、eh, la economía formal de, que,、eh, de aquel que, que comercializa con, con valores. ¿no? Claro. Eh, Raúl, ¿y cómo van a ser las paritarias?、Eh, ¿Cómo te imaginas、eh, la negociación con los bancos? Bueno, en realidad nosotros、eh, por eso decimos que el movimiento obrero en su conjunto tiene que estar、eh, atento a todo lo que vaya sucediendo, porque、eh, previo a las elecciones, a los dos candidatos que estaban en, en puja en esta última elección,、eh, las dos centrales obreras se le s present, presentó un, un memo con 15 puntos donde、eh, nosotros sentábamos posición con respecto a lo que nosotros pretendemos. Eh, de parte de, de los candidatos. Y dentro de esos, de esos puntos, uno de ellos que más se destacaba era el hecho de respetar las paritarias libres, que es lo que nosotros vamos, vamos a exigir. O sea, estamos a la expectativa de lo que va a suceder, o sea, porque nosotros dentro de los acuerdos paritarios que se han firmado,、eh, uno de los puntos que se incluye,、eh, que se ha venido cumpliendo en los últimos tiempos, Es que en caso de que los índices de inflación que r e g i s t r a la economía del país superen los acuerdos paritarios, inmediatamente se activa una cláusula para, este, a, valga la redundancia, a, actualizar este, nuestros salarios. ¿no? Una, una especie de cláusula gatillo tienen ustedes. Sí, sí, sí. Es una cláusula de actualización. c l a Se actualiza en función、eh, de. Del sueldo, del sueldo anterior y no, no se retrotrae al comienzo del acuerdo anual. ¿no? Claro.、Eh, sí, lo que ha dicho, bueno, lo que pasa es que ha dicho una cosa y está haciendo otra también, Javier m i l l e t porque dijo que no iba a subir impuestos, que,、sí. si, que eh, si subía un impuesto, que le corten, se iba a cortar un brazo. Y bueno, lo primero que hizo ahora con estas medidas es subir el impuesto país. Se debería estar, in se ¿Sí? debería estar internando ya、sí. para ver dónde, sí, dónde lo amputan. Claro,、eh, subió el impuesto país y, bueno, y le puso retenciones a las exportaciones、eh, a las economías regionales. O sea, por sí, sí. mencionar un ejemplo,、eh, la bancaria es uno de los primeros gremios que arranca el año negociando paritarias.、Eh, ¿Ustedes es de enero a enero la negociación? ¿De enero a diciembre en realidad? ¿O, o, o es de marzo a, a marzo? No, no, no.、Eh, de, enero, de enero a diciembre.、Mm. O sea, la base de cálculo en los últimos años siempre fue el último sueldo registrado al 31 de diciembre.、Bien. Esa es la base de cálculo con e l cual se va actualizando, actualizando en función,、eh, digo, como, como veníamos realizando hasta ahora los acuerdos c a l i t a r i o s se va actualizando al ritmo de la, de la inflación.、Bien. Ahora, o sea, con este cambio de gobierno y este cambio de política este,、mm. eh, en el. En la economía de, de nuestro país, este, veremos a ver cómo, cómo procedemos a futuro. ¿no? Claro. Eh, y con este índice que se conoció de inflación de noviembre del 12,8,、eh, ¿ustedes tienen que actualizar el salario o no? Ya sí, estaba sí. previsto.、Ah. El, estaba previsto y o sea, lo que queda, quedó sentado en el último acta,、uh -huh. por eso decía,、sí. es que. En el mes de diciembre, en caso de superar esto, este, el acuerdo que venimos registrando ahora, que viene sumando al cabo del año el 124%, en caso de superar ese,、eh, ese índice, este, las partes se, se deben、eh, reunir、mm. nuevamente para actualizar el, las, la grisa salarial. ¿no? Eh, ¿Ves predispuesta a la CGT a iniciar un plan de lucha?、Eh, digo, el gobierno de Alberto Fernández se fue sin ningún paro. Eh, realizado por la CGT y, y había condiciones como para parar. Nosotros mantenemos las expectativas siempre y estamos, eh, eh, por lo menos desde nuestra organización,、mm. eh, ser contestatarios con respecto a, a las políticas que simplemente siempre que afecten、eh, a los trabajadores.、Mm. De hecho,、eh, no. Distinguimos color político del gobierno de turno y hemos hecho medidas de fuerza a todos los gobiernos、eh, que, que han, se han sucedido, de distinto color político.、Sí. Eh, en eso, desde nuestra organización, nosotros lo que aspiramos lo q u es a p i r a m o s que las centrales obreras estén a la, altura, a la altura de la circunstancia y, más como se avecina este, este panorama que, que estamos hoy avisando, De que esté a la altura de la circunstancia y que dé respuestas a lo que toda la masa trabajadora está pidiendo. ¿no? Bien, Raúl, bueno, estaremos atentos y atentos, más vale,、eh, siguiendo de cerca、eh, cómo, cómo se desenvuelve el, el tema salarial、eh, y de paritarias. No sé si quedó algo que nos quieras comentar, si no, gracias. No, no,、eh, estamos, estamos todos atentos, creo que debemos estar y que quienes desempeñamos una función de representación de los trabajadores debemos estar atentos. Eh, atentos a, a, y cumplir con la función que nos han encomendado quienes nos eligieron para desempeñar esta función, ¿no?、Mm. Y responder en consecuencia.